Egunon gusto y bienvenidos a todos y a todas un día más a Berriozari Rati, a Berrión en el 100.8 de FM Hoy es un día importante, hoy es un día especial, ya hemos podido ver en todos los medios de comunicación, hoy es el día 1... Eh, después eh, de una nueva, una nueva era, una nueva época que, eh, bueno, pues esperemos que nos traiga sus frutos eh, en breve eh, Aunque ya se verá, ya se verá eh, Hablaremos eh, de todo eso en nuestro informativo de hoy Aunque tenemos también unas cuantas cosas eh, que contaros relacionadas, como no, con Berriozar Ahora mismo dos graditos de temperatura tenemos en, en Berriozar Yo creo que es la temperatura más fría que nos ha tocado contar aquí en este en este programa aunque se espera que llegue a 14 grados durante el día, o sea que un día muy fresco el de hoy. ¿Y qué tenemos en el Berrión de hoy, del de día 21 de octubre? Bueno, pues eh, vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos eh, a hablar de perros, efectivamente. Vamos a hablar de adiestramiento de, pe de perros, eh, puesto que va a haber eh, un curso aquí mismo en Berriozar impartido por un vecino del eh, pueblo. Eh, hablaremos eh, con él un poquito más adelante, con Miquel Valenciaga. Y también tendremos aquí a Raúl Maiza. Eh, ...concejal, eh, miembro del equipo de gobierno eh, de Bildu... ...que nos hablará sobre eh, la creación de una nueva casa de cultura... ...aunque no está muy claro, eh, ya que según el equipo de gobierno... ...es una, una nueva casa de cultura que compartirá escenario, compartirá espacio escénico con la Escuela de Música. Según la oposición, eso se puede considerar que es una ampliación de la Escuela de Música y no un nuevo edificio. Bueno, esperemos que Raúl Maiza nos aclare esta duda. Eso en unos minutos. Y por último, eh, como os he dicho, hablaremos de cine, hablaremos de ese Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social, FICBE 2011, eh, con dos de sus responsables con Marisa y yo suba yo. no sé si vamos a tener tiempo para todo aquí en el berrión en el magazine de hoy pero bueno nosotros lo vamos a intentar por el momento vamos a empezar con nuestro bloque de noticias como hacemos todos los días y comenzamos ya con las noticias del día, o mejor dicho, con la noticia del día ya que, bueno, como todo el, nuestros, todos nuestros oyentes sabrán eh, ya puesto que ha salido en todos los medios, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Apenas tres días después de la declaración de Ayete, suscrita por líderes internacionales y cuyo primer punto emplazaba a ETA a detener su accionar con carácter definitivo, la organización vasca hacía a las 7 de la tarde de ayer este, este anuncio. A esa hora la declaración fue difundida en sus ediciones digitales por Gara Iber, Iberría y no tardó en saltar a todo el planeta, ya que además de Gara Iberría también recogieron la noticia la BBC y el New York Times. Eh, estos medios la colocaban como segunda noticia del día solo por detrás de la muerte de Muammar Gaddafi en Sirte. Noticia que comentaremos a continuación. Los medios vascos y españoles se volcaban rápidamente en el tema, incluyendo especiales que apuntaban a que este paso de ETA era esperado después de la conferencia internacional. Es un comunicado claro y conciso en el que la organización anuncia el cese definitivo de su actividad armada, llama a los gobiernos español y francés a abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto Para superar la confrontación armada y por último muestra su compromiso claro, firme y definitivo con esta declaración histórica. ETA ponía de esta manera eh, punto final, un cierre circular. ...a su historia con este primer punto de la declaración de Ayete o acogiéndose a ese primer punto. Después llegaron las declaraciones, las reacciones a esta declaración de ETA. Desde el gobierno del ACUA, Pachi López dijo que por fin hemos conseguido la paz y la libertad. Desde Iruña, en, en, en el gobierno de Navarra Yolanda Barcina... Eh, hacía hincapié en que la derrota de ETA es un éxito de la democracia En Madrid, el gobierno español, en boca del presidente Zapatero Dijo que corresponderá al gobierno y al parlamento que salga de las elecciones Conducir esta nueva etapa Y por parte del Partido Popular, eh, reajó y dijo que es una gran noticia Pero que solo se completará con la disolución eh, de ETA con la disolución de la banda. Reacciones, eh, seguimos con más reacciones. Desde Eusco Alcartas se dijo que abre esta declaración un nuevo ciclo político que es preciso valorar sin partidismos y con altura de miras. Mientras que Pachi Zabaleta de Aralar dijo que es un día muy satisfactorio para todos. Eh, de, llegan declaraciones y reacciones también desde eh, fuera de nuestras fronteras. Brian Currin eh, señala que el El siguiente paso es que respondan los estados español y francés, mientras que Jerry Adams celebra el decisivo comunicado e insta a Madrid y París a iniciar conversaciones. Por su parte, la izquierda Berzalé y Lab se pronunciarán hoy en sendas declaraciones. Seguimos adelante con eh, el bloque informativo, seguimos con noticias internacionales y con la otra noticia del día, y es que Gaddafi apareció muerto ayer en Sirte, muerto a manos de los rebeldes eh, libios. El ex líder Muammar al-Gaddafi sufrió ayer, o, o mejor dicho, murió ayer a manos de las fuerzas rebeldes cuando trataba de huir de su ciudad natal, Sirte, según eh, confirmaron el ministro de Defensa Yalal al-Dijayli y el vicepresidente del Consejo Nacional de Transición Libio, Abdulafis Goga, en de prensa en Benghazi. Entre tanto, en toda Libia la gente celebró desenfrenada el fin de la era Gaddafi. Eh, Gaddafi tenía 69 años y llevaba 42 años en el poder. De este modo queda el camino despejado para la formación de un gobierno de transición provisional y la preparación de elecciones democráticas nueve meses después de que irrumpiera la primavera árabe en Libia. Gaddafi murió por heridas de balas, según confirmó un médico del hospital en Misriata, hasta, hasta donde fue llevado su cadáver desde Sirte. Gaddafi, según dijeron, fue herido en la cabeza y en el estómago. Eh, sobre las circunstancias exactas de su muerte, hubo ayer muchas especulaciones. Tras las informaciones contradictorias de que murió cuando estaba intentando huir mientras escapaba de una casa, eh, después se dijo que huía en un convoy de vehículos que se había escondido en un agujero o que se encontraba dentro de unas grandes tuberías de hormigón. Suponemos que todas estas versiones se irán aclarando conforme pasen las horas Pero bueno, ahí queda esa segunda noticia internacional del día, eh, los rebeldes libios que mataban ayer a Muammar el Gaddafi. Y nos acercamos eh, un poquito más. Hablamos de cuestiones eh, de Navarra y, en concreto, de cuestiones relacionadas con la educación. Este mismo sábado, a las cinco y media, partirá una manifestación desde Antoniuti para protestar contra los recortes en educación y para exigir una enseñanza pública de calidad, según los eh, convocantes que son eh, la comunidad educativa en su totalidad eh, pese a, a aumentar el número de alumnos y alumnas en Navarra, en la red pública, el gobierno de Navarra ha reducido el número de profesores y profesoras, 240 profesores menos. Por otra parte, desde 2008 se ha ido recortando considerablemente según denuncian estos eh, presupuestos llegando en el 2012 a destinar 43 millones de euros menos en la enseñanza pública continúan diciendo que no se están cumpliendo los acuerdos adoptados en educación infantil y, primer, y primaria y que las sustituciones cada vez se cubren más tarde, eh, que hay una disminución en la atención a la diversidad y por lo tanto, por todos estos motivos, eh, han eh, convocado una marcha que, como hemos dicho, partirá a las cinco y media de la tarde desde Antoniuti este mismo sábado. Aparte hay convocadas eh, otras eh, movilizaciones para más adelante. El próximo martes 25 de octubre habrá un paro de dos horas de once a una aquí en el Instituto eh, de Berriozar y una manifestación desde el Departamento de Educación hasta el Parlamento. Y por último, el 27 de octubre, es decir, el jueves de la semana que viene, está convocada una huelga general. A las 12 habrá una manifestación desde el Departamento de Educación hasta el Parlamento. Y continuamos eh, ahora ya con las noticias de Berriozar, que el pasado miércoles... Se aprobó el pliego de las obras de la Casa de Cultura. El Ayuntamiento de Berriozar lo aprobó en un pleno extraordinario. Como decimos el pasado miércoles, fueron la, el pliego de condiciones económico-administrativas para la adjudicación de las obras de la Casa de Cultura. La propuesta fue admitida con los siete votos del equipo de gobierno, de Nafar, Rabay y Bildu, más el de la concejala de izquierda Esqueria Laura Jiménez, quien vinculó su apoyo a una cláusula por la que de no recibirse la subvención de 500.000 euros prevista, se paralizaría la obra los dos ediles de UPN y el concejal popular se manifestaron en contra, mientras que, mientras que las dos representantes socialistas se abstuvieron. El concejal de Bildur, Raúl Maiza, argumentó la conveniencia del proyecto en que no existe ahora mismo un espacio escénico apropiado eh, que cumpla con las exigencias. Eh, tendremos a Raúl Maiza con nosotros en breves eh, minutos y nos explicará en qué consiste esta obra eh, que... Pretende construir una nueva casa de cultura que compartirá espacio escénico con la Escuela de Música. Comentamos ahora noticias eh, culturales, noticias de agenda para el fin de semana. Hoy mismo comienza la programación del cuarto festival internacional de cortometrajes de temática social. Hoy a las 8 de la tarde en la Escuela Municipal de música y con entrada libre se proyectarán los cortometrajes Historia de Este, Om Mohamed Independencia, Lili, Hemisferio, Tierra Estéril A los que gritan y Te Vas El festival tendrá continuidad mañana sábado y el próximo viernes y el próximo sábado concluirá con la entrega de premios Tendremos también a dos de los organizadores del FICBE, del Festival de Cortos Marisa Bayo y Josu Bayo. Pero seguimos con más cuestiones para el fin de semana. Mañana, día 22, sábado, tendrá lugar una fiesta de la cerveza en Garagardo Festa organizada por la Sociedad Zulu Alay, eh, a partir de las 8 tendrá lugar la degustación de cerveza hasta las 10 y a partir de entonces comenzará la cena. Eh, hay eh, tickets, eh, hay entradas para ambas eh, cosas, para la degustación de cervezas por 7 euros y para la degustación de cerveza más la cena por 15 euros. Están a la venta en la Taberna Herria. Y concluimos con los señalamientos de fútbol y de futbito en cuanto al Berriozar, club de fútbol. Eh, la categoría de fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentará a la Universidad de Navarra mañana sábado a las 4 en Berriozar el cadete A hará lo propio contra el Inter de Pamplona el sábado también a las 12 en Berriozar, el cadete B se enfrentará al Internacional el mismo día a las 4 y cuarto de la tarde en Tajonar el infantil A se enfrentará también al Internacional el sábado a las 10 y media en Berriozar y el infantil B hará lo propio contra el Arenas el sábado a las 5 menos cuarto en Ayer y en fútbol femenino el equipo de regional se enfrentará al Lagunac el domingo a las 12 en Barañain y el equipo de fútbol 7 femenino tendrá como rival al Ardoi el sábado a las 11 en Cizur Mayor. En cuanto a fútbol 7 masculino el equipo de fútbol 7A tendrá como rival al Natación a las 11 y cuarto en Berriozar el sábado el equipo B tendrá como rival al Burlades a las 10 en Berriozar el C. Se enfrentará a Irabia el sábado a las 11 menos 20 en la, uni contra, eh, en la Universidad eh, de Navarra, en la Universidad privada, y el equipo D tendrá descanso. Por contra, el, eh, hablamos ahora de los equipos de futbito que comienzan la liga. El Berriozar A se enfrentará a San Juan de la Cadena el sábado a las 4 en Berriozar. El Berriozar B al San Cernin, a la 1 menos cuarto en el Colegio San Cernin. El Berriozar C tendrá como rival a la de Mar el sábado a la 1. Aquí en Berriozar, el Berriozar D se enfrentará a Itaroa a Huarte a las 11. En Berriozar y el E a San Juan de la Cadena a las 12. Eh, ...como los anteriores aquí, en Berriozar. En el, en el colegio La Riaona jugará el Berriozar F... ...contra el equipo de ese colegio a la 1 el sábado... ...y el Berriozar G se enfrentará al Sagrado Corazón... Eh, ...también el sábado a las 12 en Berriozar. El equipo H, eh, Berriozar H eh, tendrá como rival al Liceo Monja, Monjardín... Perdón, ...el sábado a las 12 en Ursulinas el Berriozar I se enfrentará al Mutilvera el sábado a la 1 en Berriozar y por último el Berriozar J tendrá como rival al Amigo el sábado a las 12 en el Colegio Amigo. Y con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias. Tenemos ya con nosotros a Raúl Maiza. Nos vamos preparando, escuchamos un poquito de música y volvemos enseguida. Forever If the wounds are turned to scars so we up, go deeper You still feel pain will grow away Don't wake up when the mirror that was broken Is put back together Begins to scream your name, you're name you're When you realize decisions you have made I made you can't turn back time You can't change your fate. You were killed, you let us suffer You make the world suffer You let them die, you let go die Yeah Y seguimos adelante en el magazine de hoy, estáis escuchando Berrión, estáis escuchando Berriozari y Riatía en el 100.8 de FM y como os he comentado antes tenemos ya con nosotros a Raúl Maiza, concejal de urbanismo de Bildu Caixo Raúl Egunon. Caicho de buenos días. Eh, gracias por estar hoy con nosotros y vamos a hablar de ese proyecto de Casa de Cultura que se aprobó el pasado miércoles en un pleno extraordinario. Eh, creo que se aprobó con los votos del equipo de gobierno, de Nafar Robay y Bildu, más el voto de izquierda-esquerda, ¿no? Así es, sí, sí. El, se aprobó con, pues con, la, con una mayoría amplia uh -huh. de ocho concejales contra cinco del bueno, de la, de, de la, de resto de la oposición. Del sí. resto de la oposición, que serían eh, UPN y Partido eh, Popular, eh, aunque, según he leído, la, las concejalas del PSN se abstuvieron. Sí, así es. Eh, cuéntanos eh, un poquito en qué va a consistir este, este nuevo proyecto. Bueno, pues eh, yo creo que habría que empezar un poquito más atrás y decir que, bueno, pues que Berriozar a día de hoy pues, dispone de espacios culturales, como en el ayuntamiento tenemos un espacio que se, se le llama Culturgune, donde tenemos uh -huh. distintos espacios culturales, tenemos el centro cívico, tenemos la antigua Casa de Cultura, donde está ahora mismo Luz Caltegui, y se realizan otro tipo de actividades... Tenemos el, el antiguo Centro Alba, que, ahora, que hoy en día es el centro de las artes, por lo uh -huh. cual creemos que la demanda de, de espacio cultural lo tenemos, lo tenemos suficiente en Barriozar. Uh -huh. ¿Qué nos diferencia de otros pueblos? Pues que no tenemos un espacio escénico ¿eh? que, que cumpla las exigencias que nos pone el gobierno de Navarra, pues para llegar a, a para recibir sus subvenciones, para entrar dentro de su red de teatros, eh, etcétera. Entonces, uh -huh. bueno, vemos conveniente de que hacer una nueva casa de cultura con un espacio escénico que cumpla las exigencias del gobierno, pues pues será importante y uh -huh. es importante por, por lo tanto lo que se ha primado es eso no un espacio un espacio escénico que un poco de, de con, con enjundia no con entidad una, una cosa que que será vamos porque eh, como has comentado antes el el pueblo sí que cuenta con otras infraestructuras para cultura diferentes espacios pero que son pues eh, para actividades más pequeñas no diríamos o eh, nos hacía falta un un espacio escénico no un espacio escénico Importante. Sí, por eso bueno, planteamos la casa de cultura, bueno, pues con la, con, con este espacio escénico que bueno pues que cumpla la, y las demandas que, que tiene el pueblo de Berezar. Eh, como has comentado antes en las noticias, este viernes comienza el festival de cortos y seguramente que mucha gente se va a quedar fuera de pues de, de poder no poder entrar a, a ver los cortos, pues porque por falta de espacio. Uh -huh. Lo mismo ocurre suele ocurrir con distintos conciertos de música teatros que organiza el ayuntamiento, pues que, bueno, que mucha gente se tiene que ver obligada a no poder entrar, pues porque no tenemos espacio. Entonces, uh -huh. bueno, creemos que que con, con esta Casa de Cultura pues vamos a ampliar el espacio escénico y cubrir esa demanda de, de los vecinos y vecinas de Berrizar. Uh -huh. eh, otro aspecto bueno, no polémico pero que así ha, ha sido de, de cierta confrontación entre eh, los diferentes concejales del, del Ayuntamiento eh, ha sido el de la financiación eh, vosotros creo que argumentabais que ahora que se va, para este proyecto se va a recibir una subvención no eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿cómo se va a financiar el El proyecto. Sí, bueno, pues eh, nosotros tenemos una partida de 500.000 euros que, que nos vienen desde el Departamento de Cultura del Gobierno de, de España. ¿eh? Y entonces, bueno, pues creíamos oportuno no perder esta, esta subvención y aprovecharla. Y, bueno, eh, el proyecto en su conjunto es cerca de un millón de euros, lo cual supone que el ayuntamiento tendría que aportar otros 500.000 euros... Uh -huh. Pero eh, aquí sí que nosotros nos gustaría eh, apuntar también que, bueno que como ha ocurrido también en, en la escuela infantil que se, está, que se está construyendo en Berriozar, o mismo en la Plaza Euskal Herria, eh, a la hora de, de adjudicar la obra eh, ha habido una rebaja importante de, uh -huh. de los costos. Lo cual pensamos que aquí también va a ocurrir y el desembolso final que tenga que hacer el ayuntamiento pues va a ser pues va a ser muchísimo menor a los 500.000 euros previstos. Y, por, por supuesto, que, bueno, que contamos con la subvención que viene del Departamento de Cultura del Gobierno de España y estamos por, pues por, por aprovecharlo. Y, uh -huh. Sí, porque se veía, si no, como una oportunidad perdida, ¿no? Eso eh... es, sí, sí. Y uh -huh. pensamos que, bueno, que, que al final eh, prioriza a los vecinos y vecinas de Berriozar y creemos que, que sería, sería una tontería no, no aprovechar esta subvención. Uh -huh. Eh, con esta nueva obra Que no sé para cuándo se espera que, que comiencen las obras Y estén, y estén finalizadas eh, Tenemos previsto que antes de final de año Ya comiencen las obras Ajá O sea, que estaríamos hablando... No, bueno, no sé cuánto pueden durar unas obras de este tipo, de construir un espacio escénico así. Pero... Bueno, yo creo que bueno unos, unos ocho meses, más o uh -huh. menos. ¿eh? Uh -huh. Esto tampoco es... No, lo no es, no es decir. una ciencia exacta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, creemos que, que en ocho meses podría, podríamos disponer ya un espacio escénico eh, que cumpla las exigencias del gobierno de Navarra en Berriozar. Uh -huh. eh, ahora, con, con este espacio escénico y con el resto de obras que se están llevando en la, a cabo, eh, bueno, la Plaza Euskal Herria, la verdad que va, va a cambiar de cara completamente, ¿no? sí, sí, no, en Berriozar la verdad que parece bueno que estamos aquí en una especie como de isla, ¿no? porque tenemos eh, ahora mismo estamos construyendo la, la escuela infantil eh, en, en la calle Lanceluce, uh -huh. estamos ahora mismo haciendo también la plaza Euskal Herria, se presenta el proyecto también ahora de la casa de cultura Y bueno, yo creo que Berriozar, pues a nivel de urbanístico, yo creo que está, está muy vivo y yo creo que, que está cubriendo pues realmente las necesidades de los vecinos y vecinas de Berriozar. Uh -huh. En concreto, eh, sabemos que es que es una cuestión de todo el pueblo, pero la Plaza de Euskal Herria parece que va a ser como el centro neurálgico, ¿no? De, del pueblo. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consisten esas, esas obras? Porque de momento, pasando por delante, pues solo se ven obras, ¿no? Pero, o solo se ve, se ve tierra, o se ve. pero qué, qué va a ser eh, cuando esté terminado? Sí, bueno, pues la Plaza Escalería pues bueno, parece ser que va a ser un poco el centro de Berriozar, aunque bueno, yo creo que tampoco habría que perder de vista la Plaza Egusky, que yo creo que que sigue siendo para todos los berrizartarras el punto de unión de, del pueblo, pero sí que es verdad que, bueno, que, los, que la plaza Oscalería pues va a coger su peso, eh, va a tener una zona que, que para la mayor parte de, del año pues va a ser para uso de aparcamiento, pero que esa, esa zona se va a utilizar pues, bueno, pues para distintas actividades culturales el Día de las Hogueras de San Juan, en fiestas para poner las, las barracas de los críos... Uh -huh. O sea, que yo creo que va a ser una plaza donde se va a poder hacer mucha actividad. Uh -huh. También tiene, viene prevista una especie de, como de kiosco para la música donde la banda eh, puede... Podrá realizar sus, sus conciertos al aire libre, que lo vemos muy importante, pues para que la gente pues se junte, se relacione y, sobre todo, si es con la música, pues, pues muchísimo mejor. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo creo, desde el ayuntamiento yo creo, y desde el equipo de gobierno, yo creo que, que hacemos una apuesta importante, pues porque la gente del pueblo se relacione se junte y bueno, y que al final disfrute de, de este pueblo. Uh -huh. eh, bueno, ya para terminar, eh, sé que no era el objeto de esta, de esta entrevista, pero porque la habíamos concertado antes de que se conociera la noticia de, de ayer por la tarde, ¿no? la, el, el bombazo informativo de, de ayer, que es el, el comunicado de ETA en el que dice que, Bueno, pues que, que lo deja, que aparca su actividad eh, armada eh, en una decisión eh, unilateral e irreversible. Eh, bueno, no hemos sabido hasta ahora cuál es la opinión de la izquierda berzale, por, eh, puesto que la harán pública hoy, pero nos gustaría saber, pues, ya que te tenemos aquí, conocer de primera mano cuál es tu opinión en torno a este, a este comunicado. Bueno, pues yo como portavoz del Grupo Municipal de Bildu, pues expresar mi máxima alegría pues, por la noticia que vivimos ayer. Yo creo que vivimos un tiempo de esperanza, de paz y bueno, que yo creo que este, este momento no lo, podemos, no lo podemos perder. Y bueno, yo creo que abre un nuevo ciclo político que es preciso valorar sin partidismos y pues con altura de miras. Y, y así decirlo muy abiertamente, yo creo que que el grupo de municipal de Bildu de Berriozar y en general yo creo que yo creo que todos los vecinos y vecinas de Berriozar hoy es un día alegre y yo creo que hay que disfrutarlo uh -huh. perfecto pues eh, con estas palabras terminamos Raúl eh, Maiza concejal de urbanismo de Bildu eh, es que es que Ricasco gurianista de es que Muchas Ricasco y hasta la próxima Agur Venga Agur Bueno, pues eh, seguimos adelante en el eh, magazine de hoy. Estamos en eh, Berrión, estáis escuchando Berriozari y Riatia en el 100.8 de FM. Teníamos a Raúl Maiza de Bildu con eh, nosotros para hablarnos pues, de todas esas cuestiones, de la nueva Casa de Cultura, del nuevo espacio escénico. Y ahora pues, eh, tenemos ya con nosotros a Miquel eh, Valenciaga. Caixo eh, Miquel, egunon. Egunon. Eh, y vamos a hablar de perros, como hemos comentado en el índice, en el, eh, al principio del eh, programa, o mejor dicho, de adiestramiento de, de perros, ¿no es así? Sí. Eh, eh, una, vamos a hablar de, de adiestramiento, puesto que eh, estáis organizando un eh, curso, de, o dos cursos, mejor dicho, de adiestramiento que tendrán lugar el eh, mes que viene. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir. Sí, bueno, eh, son dos tipos de, de enseñanza. ¿eh? Una está más basada en, en lo que sería la problemática de las rutinas diarias. Sería un adiestramiento urbano, por llamarlo de algún modo, y que el, el trabajo lo vamos a realizar calle por calle, plaza por plaza, viendo un poco en las rutinas diarias eh, el déficit del perro o la incapacidad del dueño a la hora de corregir ciertas conductas. Y nada mejor que ir pues, ahí pues a por donde nos movemos, uh -huh. ¿eh?, La realidad es que nos vamos encontrando eh, a cada paso las órdenes como las cumplen e ir corrigiendo in situ, ahí mismo, todos esos trabajos. Que a menudo el adiestramiento lo basas mu mucho en un terreno cerrado, muy limitado, de estímulos uh -huh. y no alcanzas a, a solucionar del todo la problemática diaria. Uh -huh. Y es que ciertos matices a veces eh, son la clave del éxito. Y si esos matices podemos estar nosotros encima a la hora de de orientar al dueño pues uh -huh. eh, mejor que mejor ese sería uno de los módulos sí ese sería uno el, el otro cuál el otro sería ya más eh, en vistas a gente que bueno digamos que eso más o menos lo tiene solucionado lo tiene más claro, ¿no? eh, uh -huh. eh, y lo que quiere es dar una actividad o realizar una actividad con su perro uh -huh. eh, mejorar esa relación eh, dar salida a, a la estabilidad del perro Y poder trabajar eh, trucos, habilidades... Ah. Eh, daríamos un poco de forma cara a poder eh, asimular una especie de espectáculo ¿eh? a través de habilidades y, y órdenes, obediencia, un, una mezcla uh -huh. un poco de todo. Bueno, digamos que este segundo es un poco más avanzado, ¿no? Que el, que el primero, o más avanzado, digo, el, este segundo módulo, pues sí es para gente que, que ya tiene a su perro más o menos eh, bien enseñado, ¿no? Sí, pero curiosamente, siendo más avanzado, es más fácil para ¿Ah, sí? el adiestrador que, que el otro. Eh, quiero decir que un truco a veces es como un poco como la magia, ¿no? Si una vez que te cuentan el truco dices vaya, qué fácil era. Qué fácil. ¿eh? Eso nos ocurre a menudo en este trabajo, ¿no? En cuanto le enseñas a la, a la persona cómo conseguir que un perro se siente sobre sus traseras y levantar las dos delanteras o hacerse el muerto o ese tipo de trucos. Eh, son muy realizables, muy fácil de realizar, siempre que el perro, por supuesto, tenga una disposición al trabajo. Uh -huh. Hay, tiene que haber un mínimo de relación, una cercanía, un, una comunicación. Y eso es lo que trabajas. Esa uh -huh. comunicación, ese liderazgo, por decirlo de algún modo, en el que el dueño propone la actividad, qué tiene que hacer el perro. El perro acepta la negociación a cambio de eh, un premio o eh, cual sea el premio. Y, y, bueno, realiza una actividad conjunta que es muy saludable a la hora de, de, luego de, de las rutinas diarias, también repercute en ello. Uh -huh. eh, ¿Es necesario hacer el, primero para hacer el primer curso para hacer el segundo o son independientes? Bueno, habría que ver el, el, el punto de partida de cada perro. Uh -huh. Hay dueños que se han pre preocupado bastante y han sabido acertar o el perro les ha dado más facilidad a la hora de realizar todo ese adiestramiento urbano y, y llevar unas rutinas diarias... Eh, fáciles llevaderas. En ese caso, directamente puedes entrar perfectamente en el segundo. Uh -huh. es un, está dirigido un poco más a la relación y mantener eso, Sa saber qué recursos tengo yo en el día a día para poder seguir eh, aumentando el conocimiento del perro y el, y el mío propio, no, el, el, el guía propio. Uh -huh. eh, no es obligatorio. Sí es cierto que puede estar gente tentada por los trucos y por las habilidades y por ese tipo de cosas sin tenerlo otro hecho y se puede encontrar con que no es capaz de comunicar todavía con el perro, de llegar a él, de conseguir una, una atención mínima. Yeah. Por lo tanto, tal vez debería acabar derivado a otro grupo, ¿no? Antes de. Uh -huh. Si bien los, grupo los grupos van a ser eh, trimestrales, serán 12 clases, quiero decir que vamos a estar todo el año ahí. Por tanto, tienes opción, siempre tienes margen para hacer un primer curso y un segundo. Uh -huh. Eh, ¿cuáles son los, bueno, los, los problemas, las cuestiones o, o las preguntas más frecuentes que te suelen hacer los dueños de los perros cuando, cuando acuden a ti? Bueno, lo más típico, lo más típico eh, desde el punto de vista de la obediencia suele ser que les arrastra el perro. Eh, no consiguen eh, que vaya junto con, con la persona o que se sube encima de la gente cuando se pone a hablar o se pone con ansiedad y se pone a ladrar, no le deja ni estar con la gente... Ese tipo de conductas. Luego hay otro tipo de conductas relacionadas con los instintos, que puede ser perseguir balones, perseguir corredores. Ojo, perseguir corredores no tiene por qué ser necesariamente un problema de instintos. ¿eh? Puede ser un problema de miedos. ¿eh? Entonces, eh, ahí entrarían otro tipo de... otro grupo de, relacionado eh, con los instintos. Destrozos, la boca, la ansiedad... Uh -huh. Y luego estaría eh, los miedos. En el tercer bloque, la socialización es un problema bastante extendido por la incapacidad probablemente de los perros de relacionarse con otros, por el, el tipo de educación que les hemos dado, la falta de apoyo en el primer año ese. Por supuesto, claro, no puedes pedir a la gente que sepa cómo apoyar a un perro que, que tiene miedos ya, que lo tiene eh, ¿no? genéticamente con, eh, cogido... Y a veces te toca torear con un perro difícil. Uh -huh. difícil... Entonces ahí los miedos, si no los atajas, se pueden convertir en un problema. Tú piensas que, el, por poner algo, una cifra, el 80% de las agresiones están relacionadas con los miedos, eh, no con, con la valentía, como pueden, pueden pensar algunos. Coño, qué perro, qué fácil <risa> se echa. No, lo ha usado como recurso tiene Porque, esa, es esa tentación por, por el miedo, ¿no? Sí. sí, esa tentación de morder, pero el origen a menudo está en el miedo. Uh -huh. Por tanto. Yo esos tres bloques eh, mencionaría. ¿Y son fáciles, suelen ser sencillos de solucionar ese tipo de problemas o, o requieren mucho tiempo y mucho entrenamiento? Bueno, eh, son tres cosas diferentes. ¿no? Por, eh, la, la obediencia básica, desde luego, eh, no es difícil, pero hay que ser muy metódico. ¿eh? El, hay que enseñar al perro qué es lo que le pedimos, hay que enseñárselo en un ambiente un poco... Eh, eh, sin, sin contaminar, digamos, sin ruidos que le distraigan, sin presencia de otros perros, el concepto, mostrarle el concepto al perro, que sepa qué es lo que va a tener que hacer y luego hacer esa inmersión del concepto para que no, para que no anule lo emocional a lo cognitivo. Es decir, las emociones no nos dejan realizar aquello que sabemos hacer a menudo, ¿no? Entonces, ahí tienes que hacer luego la inmersión en las emociones. En cuanto a los instintos, bueno, se puede reconducir hacia otro. ¿eh? Yo te voy a dejar perseguir algo. Si es tu afán, perseguir cosas... Persigue, pero vas a perseguir aquello que yo te pido. Uh -huh. Hay que mostrarle ese camino. ¿Qué puerta está cerrada o qué puerta debe de cerrar? Eh, ¿Y cuál tiene abierta? Para uh -huh. poder saciar esas ganas de correr tras de algo. En cuanto a los miedos... Eh, bueno, los miedos... Un perro miedoso, tímido, que se le suele decir eh, en, en adiestramiento. La timidez eh, es un, un problema que no tiene por qué desaparecer. Un perro tímido eh, puede seguir mostrando toda la vida esa timidez. Lo que sí vamos a conseguir es que se tome de otras maneras el, eh, eh, aquello que puede pensar él que es una agresión. ¿no? Reconocer un montón de rutinas en las que no vea esa agresión, uh -huh. minimizar los casos en los que se puede asustar el perro eh, y, en cualquier caso, yo siempre recomiendo, según qué frontera hayan cruzado, si alguna vez han sido muy de echarse para adelante los perros, mucha prevención. Uh -huh. Aunque tú hagas un trabajo paralelo de minimizar ese problema, si estaba a un 80%, dejarlo a un 5%, a un 2%, eh, pero ese, ese pozo que queda, algunos le llaman el, el acento, ¿no? Cuando hablamos otro idioma, sí. que se nos queda el acento del propio, ¿no? Sí, se, sí. se nos nota que no somos eh, del lugar. En este caso es lo mismo. Tú no puedes hacer de un perro que tiende a ser tímido, no puedes hacer un valiente. Pero, ojo, esa timidez le puedes enseñar a que eh, en muchas rutinas no existe y cuando existe a tomárselo de otra manera, a buscar nuestro apoyo sin más, sin tener que ir para adelante y ver que no es útil en ningún caso ni gruñir ni ladrar Ni, por supuesto, ir a, a morder. En ese proceso de, de aprendizaje y un poco de, bueno, pues de educación de, de los perros, mmm, ¿hay algunos dueños que cuando el perro bueno, es, mmm, o se lanza, a, igual no a morder, pero a ladrar, o, o cuando hacen algo que, no, les, eh, bueno, que al propio dueño le, le incomoda, tienden o a pegarle o a castigarle? No sé si esa forma de educación es, es la correcta. Eh, puede que no. Y digo puede porque tendría que ver la situación cuál es. ¿no? En cualquier caso, para el perro es una situación de tensión. El meter nosotros más tensión, él, mira, él puede relacionar, vamos a suponer que es la presencia de los perros lo que le asusta. Uh -huh. Él puede acabar relacionando. ¿Por qué ladro a los perros? Es que cada vez que aparece un perro, eh, mi dueño, que está detrás, está nervioso se estresa, me crea, me crea esas ansiedades, yo me pongo a intentar rechazar ese estímulo que viene, el dueño se pone más cabreado yeah. y al final es un círculo vicioso que, que, que se autoalimenta. ¿no? Lo ideal sería distracción, bueno, el, el trabajo de socialización tiene otras pautas que habría que iniciar desde un principio, pero desde luego lo ideal es la distracción. Eh, como inicio, antes de la exposición. Exponer a un perro al estímulo porque sí. Si se pone nervioso con perros, dejarle estar continuamente mirando aquello que teme no es una solución. Desde luego, tampoco meter presión, como dices tú. Seguramente no lo es. ¿eh? Tendría que ver el momento, pero no. No debe de, de sumarse elementos negativos a la situación. Uh -huh. Eh, pues yo la verdad que me quedaría aquí charlando contigo, Miquel muchísimos gracias porque me interesa mucho este tema Pero es que se nos ha echado el tiempo encima Son ya las 10 menos cuarto Tenemos mmm, más entrevistas, más cuestiones que, que hacer eh, Una última pregunta para todas aquellas personas Que quieran apuntarse a, este, a, este, a estos cursos eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tendrían que llamar al teléfono 672-403-850 y ponerse en contacto con nosotros. Uh -huh. ¿eh? Eh, si, bueno, puedes repetir el teléfono si quieres, para que la gente que no le ha dado tiempo a apuntar. Sí, sería el 672-403-850. Y en cualquier caso, en el ayuntamiento también le podrían orientar. Ah, perfecto. ¿eh? Le podrían orientar porque, bueno, hay un, un acuerdo mutuo a la hora de, de llevar estos cursos para adelante, un interés en común. Y ahí pueden encontrar también información. Por supuesto, les llegará a través del Ayuntamiento ahora todo este tipo de información a partir del día 1 de noviembre. Uh -huh. Perfecto. Pues eh, muchísimas gracias, Miquel Valenciaga, Esquerri Casco, y hasta la próxima. Vale, agur. Agur. Train up en el magazín de Berriozar y Riatia ya tenemos con nosotros aquí en el estudio a Marisa, Bayo, a Marisa y a Yosu eh, Bayo de Berriozar Films Cultural Ancelulce Kaixo hey, bueno. Unón? Un. Eh, lo he dicho bien, ¿no? El nombre, porque es un poco largo para decir, ¿verdad? Sí, sí. Films, Berriozar Films para los amigos Eso es, Berriozar Films para los amigos Para las amigas ¿sí? Perfecto, bueno, y es, estáis aquí por el eh, Festival Internacional de Cortometrajes de Berriozar, en su edición de 2011, que empieza este mismo viernes, que empieza hoy mismo, que, bueno, esta tarde, y contadnos un poquito eh, cómo va a empezar y cómo va a discurrir los próximos días el festival. Bien, pues eh, te contamos rápidamente. Eh, las tres primeras ediciones... Hemos recogido una demanda muy interesante de ver cine y cine con, con sentido y este año hemos programado un día más de, de cortometrajes que en ediciones anteriores. Uh -huh. Tendremos el día 21, 22 y 28, viernes, sábado, viernes, la proyección de 25 cortometrajes de diferentes lugares que son los que han sido seleccionados de un total de 165 uh -huh. obras. Y el día 29 cerraremos eh, lo que es el festival, eh, visionando mm, parte, tres cuatro minutos de un largometraje, una película, Bactán, que se ha realizado este, uh -huh. este invierno aquí en, en Navarra. Y contaremos con la presencia de su productor, Miquel Pruaño, con el cual podremos eh, conversar eh, ese mismo último día. Se entregarán los premios a las diferentes categorías uh -huh. ¿eh? y se proyectarán los trabajos ganadores. Eh, has comentado, Josu, que se proyectarán 25 cortometrajes, aunque habéis tenido que seleccionarlos de entre un total de 165. ¿Cómo, cómo ha sido la criba? Porque me imagino que habrá sido ver y ver cortometrajes una y otra vez, me imagino. Sí, es un proceso muy bonito, pero muy costoso en tiempo y en trabajo, porque implica verse todos y cada uno de eh, eh, los cortometrajes que llegan. ¿no? Entonces, eh, desde principios del verano, el 20 de agosto, finaliza lo que es eh, el plazo de presentación de los cortometrajes. Desde entonces hasta eh, que se reúne el jurado, eh, estamos casi semanalmente Dos, tres citas a la semana viendo eh, cortometrajes. ¿no? Uh -huh. Y de esos 165. Eh, se van a ver 25. O sea, daros cuenta, oh, es un, un porcentaje importante. Sí. Con lo cual, aseguramos que el nivel de los trabajos que se van a proyectar es muy digno. Es un, un, un buen nivel, ¿no? Sí. Eh, un, un buen nivel en general eh, y con respecto a ediciones anteriores, ¿cómo, cómo lo veis? Eso, eh, comentar eso, pues que queríamos destacar un poco que en las primeras ediciones hemos recibido. Siempre ha sido muy grato ¿no? recibir 100 obras, en la segunda edición 112, la tercera 131, pero este año hemos eh, notado que hemos recibido en torno a un 20% más, ¿no? eh, 165 obras. Mucha variedad de temas siempre hemos tenido, pero este año se, se dejaba notar ¿no? que había otra forma, otra, más crítica, más denuncia y... Y sorprendidos gratamente por el número y por la calidad Que parecía que en una edición, que en, un, en una época de crisis uh -huh. eh, pues no sé que, que tanta gente se anime a, a hacer cine, a hacer cortometrajes eh, Bueno, pues eh, eh, un poco de ilusión ya hace, ¿no? Constatamos una realidad, ¿no? Eh, las personas que no tienen recursos económicos para hacer cortometrajes no los hacen Es una pena eh, De hecho, pues, uno de nuestros ejes de actuación en Berriozar ...y en Navarra es la formación con el objeto de que cada vez haya más gente... ...que se habilite para poder hacer cortometrajes, ¿no? Eh, porque hay una realidad, es que la gente que no tiene recursos... ...no hace cortometrajes actualmente por la crisis. Eh, se está dando un fenómeno muy curioso y es que eh, las personas que tienen recursos... ...os podemos dar cifras para que os hagáis una idea... ...al Festival de Berriotas se están presentando cortometrajes... ...con un presupuesto superior a 50.000 euros... ¿Eh? Estamos hablando de que eh, hay cortometrajes en los cuales eh, hay actores o actrices de primera línea eh, que conocemos todos, desde Hugo Silva a otro tipo de actores. Pues ¿no? A nivel territorial se nota, ¿no? las comunidades que incentivan este tipo de trabajos, pues, eh, por ejemplo Extremadura, Almería, llegan una cantidad de trabajos Pues que se nota, ¿no?, un nivel y la inversión de las administraciones públicas en, en este ámbito. Sí, entonces lo que estamos constatando es también que eh, los trabajos con recursos se distribuyen más que en ediciones anteriores, ¿eh? o sea, llegan más lejos. Uh -huh. En concreto hasta Berriozar están uh -huh. llegando trabajos sí. de diversos lugares. otra de las características de este festival... Eh, es la, la temática, ¿no? Parece que bueno, todos los, los trabajos tienen eh, cierto componente mm. social, pero me imagino que dentro de eso pues, eh, es, un, es un campo muy amplio y abarcará muchos temas distintos. Eh, ¿Qué podemos ver en, este, en esta pues, edición? dentro de los seleccionados, pero bueno, eh, en general dentro de todas las obras recibidas, destaca mucho la crisis, crítica... Al, al, un poco a la forma en que estamos viviendo, eh, denuncia de situación de la mujer, eh, empleo, eh, paro, un poco de todo, o sea, muy variado. Uh -huh. Enfermedad, tercera edad, que, algo que nos sorprende, ¿no? Porque siempre se nos olvida que, que problemáticas o cómo vamos a llegar y cómo vivir esa tercera edad siempre se, se esconde un poco, ¿no? Uh -huh. y, La verdad es que sorprendidos gratamente. Tal vez, además, un hecho diferencial de nuestro festival en relación con otros es que, eh, por ejemplo, nosotros nos seccionamos en función... Eh, para nosotros la temática central o el eje central es eh, temática social, que abarca mucho. Estamos hablando de hacer trabajos con, con sentido, con, con mensaje... Mm -hmm. Y, eh, pero luego no diferenciamos o metemos todo en la misma, en el mismo saco, ¿no? Lo que es la animación, lo que es el documental y lo que es la ficción, ¿no? Eso nos posibilita diseñar una programación que es muy ágil o muy agradable de, de ver, ¿no? Eh, os pongo un ejemplo concreto para que os hagáis una idea. Si exclusivamente trabajáramos el tema de documental, sería muy difícil ver tres documentales eh, seguidos, aunque seamos fanáticos de la realidad pura y dura, que lo somos, ¿no? Mientras que, oxigenando un poco con, con animación y sí. con, con drama o ficción, ficción, pues la verdad que quedan unas sesiones agradables de ver y... Mm, equilibradas, equilibradas. ¿No? que sea digerible, fácil de ver, pero que tenga contenido y que llegue... Mm. Que el tema quede ahí, que incluso la gente salga o reflexione o incluso que se ría con un problema, sí. que lo vea desde diferentes puntos de vista. Mm. Eh, y habéis comentado antes algunas comunidades autónomas de las que vienen algunos participantes. Eh, ¿Qué me podéis contar de la procedencia de estos cortometrajes? ¿De dónde, ¿De dónde vienen los trabajos? Pues la verdad que es muy variado. no Y es lo que más nos sorprendió en la primera edición, que podríamos llegar a cualquier rincón del mundo. Por ejemplo, desde Sudamérica hemos recibido trabajos de Brasil, Argentina, México. Eh, desde Estados Unidos eh, luego también en Europa Dinamarca, Alemania, Francia, Italia es que de todos los rincones y luego dentro del Estado pues también creo que son pocas las provincias que nos faltan eh, las cercanas por supuesto Guipúzcoa, Vizcaya, de Navarra la verdad que nos gustaría recibir más trabajos pero nos vemos muy limitados eh, Madrid y Barcelona destacan por goleada Pero bueno, de todas las provincias y comunidades, la verdad, que, que es muy gratis. Es también muy significativo ver... Nosotros también hacemos cortometrajes, ¿no? Es un, otra de nuestras patas, otro de nuestros ejes básicos, ¿no? El, el ser creativos, ¿no? Personas creativas. Y, y realizamos cortometrajes, ¿no? En algunos casos llegamos a, a tener envidia sana de los trabajos que nos llegan de otras comunidades, ¿no? Eh, por ejemplo, Islas Canarias, Islas Baleares eh, de Extremadura... De, en, ...de Valencia, donde las administraciones hacen un esfuerzo muy importante en editar los trabajos... Claro, ...y en posteriormente distribuirlos, ¿no? uh -huh. De tal manera que podemos recibir una carpeta con media docena de cortometrajes de Extremadura... ...de los cuales al festival entran solo por temática uno o dos... O dos o... Pero eh, ves que hay un trabajo detrás muy muy relevante, ¿no? Que lo que hará en un futuro o lo que está haciendo es consolidando eh, a las personas que, que pues bueno, mmm, eh, trabajan en este medio o hacen... Cortometrajes, ¿no? ¿La de este año qué, qué edición es? ¿Qué número hace? La, eh, la cuarta edición. La cuarta edición. Sí. Pues eh, son cuatro años, no, no, son, no son muchos, no es un, un festival de muchos años, es un festival muy joven todavía, pero parece que en estos cuatro años ha crecido bastante, o es, o es mi impresión personal. Sí, y es la vuestra. Se ha dado una realidad, eh, o se están dando unas realidades que para nosotros eh, en principio eran claras, pero que poco a poco se van constatando, ¿no? el por qué emberriozar y por qué temática social. Uh -huh. es, es fácil de contestar. ¿Por qué emberriozar? Porque la mayoría de las personas que, que formamos Berrizar Films somos de Berrizar, aunque hay personas también de otros lugares de, de Navarra e incluso desde uh -huh. fuera de Navarra que nos acompañan uh -huh. gustosamente. Y temática social es porque es muy sencillo emberriozar. Eh, la sensibilidad social está a flor de piel. Somos una de las localidades... Con una mayor diversidad de nacionalidades, de ideas, de, de colores y de multiplicidades de, de aspectos, ¿no? Entonces, eh, no tendría sentido, o por lo menos nosotros no realizaríamos un festival de cine en Berrizar o de cortometraje si no fuera de temática social. Para nosotros tiene el mismo peso una, una cuestión temática. que otra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso... Sí. Y luego, en cuanto a... Iba a decir, en cuanto a subvenciones, financiación, mm -hmm. ayudas... Eh, estos cuatro años, ¿se ha notado algo? ¿O, sea, ¿ha, o, ha, o ha habido, al contrario, más problemas por sí. culpa de la crisis? La crisis. Mirar eh, para que te hagas una idea, actualmente el tema de la crisis se está notando y tenemos menos recursos que el año pasado para eh, gestionar el, el festival, en torno a 3.000 euros menos que el año pasado. Eh, deciros que nosotros... Eh, estamos a un nivel de festivales muy digno. Eh, presupuestariamente eh, somos capaces de hacer eh, un festival que en cualquier otro sitio costaría dos y tres veces más de lo que a nosotros nos cuesta. Y es por un secreto muy sencillo. Todo el personal o todo de Berriozar Films... Eh, ...realiza todos los trabajos de cara al festival de manera eh, altruista. ¿no? Uh -huh. A nosotros lo que nos gratifica, o principalmente lo que nos gratifica... ...es poder ver las realidades de otras localidades, de otras nacionalidades... ...en nuestro pueblo, a la vez que eh, ver que la sala está medio llena, por no decir llena. ¿no? Eh, ese gusto por el cine. Eh, hay una anécdota muy curiosa de este año que me voy a permitir decir, ¿no? <risa> Pero eh, estando eh, preparando el festival de este año, ya ultimando la programación, recibimos la llamada de un, de un vecino de la localidad preguntándonos por las fechas del festival porque coincidía que en octubre, a finales de octubre, tenía comida familiar y no quería que le coincidiera con, con el festival. Fue súper curioso. Además, estábamos todo el grupo y lo compartimos porque fue una anécdota muy... Pues para nosotros... Ese es el, el test de la realidad del festival, ¿no? Mm. Es muy motivante, ¿no? Que, que conforme sales de la, las proyecciones la gente se acerca, oye, pues a mí me ha gustado tal, o me ha gustado mm. cual, pues este no me gusta porque hay análisis de todo tipo, ¿no? Y intentamos recoger un poco lo que cada uno y cada una nos aporta una vez que sale de la sala o... De hecho, el tener un día más de cine este año parte principalmente de la demanda de, de, sí, de Barriozar de ver cada vez más cine. Mm -hmm. Y cuando hablamos de cine estamos hablando de cine, de cine eh, con, mensaje, con, con mayúsculas. Por el hecho de que yo invitamos a las personas a que puedan venir a ver y lo que van a ver en la sala es cine de calidad. No estamos hablando de, de aunque son cortometrajes, estamos hablando de trabajos de, de mucha entidad, uh -huh. de mucha calidad. Uh -huh. eh, bueno, pues ya ahora que has contado tú la anécdota de ese vecino, me sirve a mí para preguntar, bueno, las fechas ya las sabemos, pero las sesiones, eh, cuándo van a ser, dónde van a ser... Las tres, las tres sesiones de proyección de los cortos van a ser eh, viernes 21, sábado 22 y viernes 28 de octubre. Eh, todas las sesiones se realizarán en la Escuela de Música a partir de las 8 de la tarde y, y para terminar el festival se clausurará el sábado 29 en la Escuela de Música también ya a las 8 de la tarde con la entrega de premios y la participación de, de Iñaki Elizalde y de Mikel. Bruñez. Pruaño, perdón. <risa> que nos van a presentar un poquito que os contéis... Sí, bueno, la, eh, hemos comentado antes... El, vamos el, a la película, ¿no? Sí, sí, en concreto vendrá el productor, Miquel Pruaño, y tendremos la oportunidad de poder preguntar... ...es algo que se hace en muchos festivales y que nosotros también lo hacemos en el de Berrizar... ...el posibilitar un diálogo con, con las personas responsables de este tipo de, de obras, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo, lo relevante va a ser es que van a ser la, son las primeras imágenes de, de ese largometraje, ¿no? Se da la situación incluso de que personas que viven en Berriozar han estado trabajando de extras en, en la película. Bueno, pues será bonito verse luego en la, en la gran eh, pantalla. Eh... Desde, nosotros ya no teníamos nada más que, que preguntaros. No sé si vosotros tenéis algo que, que destacar. Nada, lo único a añadir es eh, que durante todo el festival, en la parte exterior de la escuela de música, en el pasillo, habrá una exposición fotográfica de HipoGeals, se eh, titula, y eso es el trabajo de Luisa Arellano y Borja Luque eh, en, en Uganda, eh, en Gulú, en una población de Uganda. Uh -huh. eh, Sí, que lo que están haciendo prioritariamente es trabajando mediante el tema fotografía y audiovisual, el hacer talleres para que poco a poco la gente vaya utilizando estos medios. ¿no? Uh -huh. Y de la misma manera también deciros que nos acompañarán eh, una exposición de, de DVDs y de libros de la hormiga atómica y de Guski eh, eh, Video. Uh -huh. Perfecto, pues eh, dicho queda, Josu, Marisa Bayo, eh, ricasco a los dos por estar hoy eh, con nosotros Muchísima hay. suerte en el eh, estreno de, de hoy, en la apertura de hoy de, del festival y hasta la próxima, agur Gracias, Gracias. agur y con eh, música de cine, con música de las películas, nos toca decir adiós, puesto que son las 17 minutos, eh, se nos ha echado el tiempo encima, pero teníamos tantas cosas interesantes que contaros que, bueno, pues eh, os queríamos contar todo y os las queríamos contar de todas eh, a nosotros ya no nos queda nada más que despedirnos desearos eh, un feliz fin de semana y estaremos el lunes otra vez con todos vosotros a las 9 en punto de la mañana aquí en Berriozar y Gratia en el 100.8 de FM Millesker eta izan agur